Estamos en la puerta de la Cámara Nacional Electoral haciendo entrega de las cajas que contienen las, las planillas con las respectivas firmas que estuvimos recolectando en cada uno de los distritos de, del Conurbano bonaerense. Nosotras somos de Pilar y en Pilar hemos juntado casi 25.000 firmas. Y bueno, también vamos a entregar de toda la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias de, de todo el país, que es donde estuvimos recolectando estas firmas para pedirle al Congreso que trate este proyecto de ley para que se congelen los precios de los alimentos de la canasta básica por un año y las tarifas de luz y de gas por un año. Esperemos que el gobierno dé respuesta a las miles y miles de familias en el país que no que no llegan a fin de mes o que tal vez comen una sola vez al día. desde el Desde el 22 de agosto hasta el 18 de septiembre de este año estuvimos juntando firmas en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires y hoy viernes 28 de octubre estamos en la Cámara Nacional Electoral para hacer entrega de las cajas con las respectivas planillas que tienen las firmas de los casi 2 millones de personas que se sumaron a esta iniciativa popular. El pedido específico es que se trate en el Congreso una ley para el congelamiento de precios y tarifas por un año es la primera vez eh, en el país que se utiliza esta herramienta de eh, la presentación de firmas para pedir que se trate un proyecto de ley en el congreso así que estamos muy contentos y muy contentas por eh, generar la participación popular por haber tenido esta iniciativa popular a lo largo y ancho de todo el país porque sabemos la importancia en plena democracia de que nuestros representantes en el congreso puedan escuchar la voz del pueblo, puedan escuchar la voz de eh, toda la gente que, que habita en nuestro país.